Ese gil me subió a l patrullero, me dijo que estaba hasta los huevos. Y yo que quería tomar, el mambo me vino a cortar. Estaba con los chanta s de gira, hace dos días que no tengo vida. Y yo que quería tomar, que sarna me fui a a g a r r a r Tras que a mi chica me echó de su casa, dijo hace dos días que hacelo de entranza. トマティラであかん、きょうはたくさんあるよ。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 どうも。 p o r q u e me cortas si el transat くて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、z o p o r q u く me cortas si el transat かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かくて、かく a か パラボス、え <laughs>